Bien, bien, bien, todo bien por acá, Mauro La verdad que sí, hermosa mañana, y bailable acá Maurito, sí. yo le decía, Pali, no hagamos el programa como sí. siempre Hay que quedarse bailando, fanateando, <risa> conversando Pero sí, Paola me cagó a pedo sí. y, y lo pone a Kroneberger, claro pero y Pero, Berger, pero viste que arrancó, bien. se prendió al tono futbolero Y empezó a hablar de la te lluvia ule, pero más va, más va. Y si le ponés un pasodoble también ¿Eh? ¿Qué te pasa? Eh, la chancha se va para el claro. maíz, sería sí. una cosa así Ese es más es para Rauschenberge, me parece. Ah, son, son los dos. Viste, los periodistas porteños te preguntan, porque claro, ahora los dos están en el candelero y te dicen: Che, ¿qué pasa? Dice, ¿qué tienen en la pampa que está este Kroneberg, Rauschenberge? Se creen que son, somos todos alemanes del Volga, ellos. <risa> que somos todos menonitas. <risa> bueno, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo. Todo tranquilo, Maurito. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, nosotros un poco recorriendo las calles de la ciudad, está linda la mañana, está espectacular, si sí, hay que hacer cosas. La verdad que me sorprendí con lo que dijiste hace un rato, que se va a nublar y se va a poner feo y que va a llover y demás. ¿No querés jugar nada, no? ¡Ah! No, no, ¡Estoy no, dulce, no. Mauro! No, aparte no puedo a esta, esta época del año. Del, sí, del se año notó del... que no pudiste porque todavía no, no aparecieron acá las la No, no, no. no, no. estoy. Basta, estoy, estoy sí, sí, conozco mis deudas, sí, sí. Pero te digo que la verdad que mirando así el día sí, está bastante sí. lindo. Sí, sí, sí. Pero bueno, está ese pronóstico de tormenta fuerte, Mauro. Ajá, bueno. bueno. Sí que ojalá vamos. que no, porque la verdad que demasiada lluvia. Sí, ya está, ya está. Ya estaría, ¿no? Mm. Bueno, eh, hoy viernes, día típico, pero hay sesión del Consejo Deliberante, 10 okay. de la mañana, y también van a hacer un anuncio a la misma hora en la legislatura de un abrazo que se va a hacer el día 30. de noviembre, en conmemoración de los 40 años de, democr de democracia. Así que van a hacer el anuncio hoy para la actividad del lunes a las 11 de la mañana. Pero de octubre, no Mauro. Lo importante de, hoy. lo importante de hoy va a pasar a las 11 de la mañana, porque la gente de FEGRA va a hacer un anuncio que tiene que ver con la semana gastronómica de La Pampa, y lo mejor que... ...que hizo FEGRA fue el comunicado de prensa... ...porque la primera palabra del comunicado... Eh, ...es para el periodismo sanguchero... ...dice Ágape... Opa, mira. ...lo primero que dice es... ...Ágape, comunicado de prensa... ...invitamos a ustedes a presenciar el anuncio formal... ...de la Semana Gastronómica de La Pampa... ...así que se va a hacer en un, este, en un restaurante, en un café... este Así que vamos a ir a ver qué, qué se ve, qué se dice y qué se puede comer. mira vos, así que a las 11 de la mañana es eso. Exactamente. Che Mauro, lo del abrazo es el 30 de octubre. 30 de octubre. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. No, no, Porque, pues si te había escapado 30 de noviembre. Ah, no, no, 30 de octubre. No, 30 de sí, octubre, sí. Bien, Bueno, bien. es que estamos... Sí, ya no sabemos sí. si estamos en octubre, en sí, noviembre, sí, malo sí, tache, sí. Hablamos eh, mucho de noviembre. Segunda vuelta, sí. qué sé yo. Claro. No, no, pero es el 30 de octubre, sí, sí. Bien. Es toda una una movida que están haciendo desde la legislatura por los 40 años de democracia. Este, hicieron una... Mostraron la, la, la obra eh, eh, Sueños Urnas. Eh, también estuvo la gente de Lápices haciendo una... una presentación, una representación, uh -huh. y ahora hacen este abrazo que están invitando a, a un montón de, de organizaciones sociales, políticas, pero también cooperativas escolares. Así uh -huh. que recién eh, se comunicó gente de la, de la organización para invitar a la gran mayoría de, la, de, la, de los pibes y las pibas de los colegios que se han organizado en cooperativas Porque intentan mostrar también que eso es parte de, del laburo, de, en realidad, de la, de, de la gimnasia democrática, que es lo que lo que se viene, sobre todo uh -huh. pensando en, en que la gran mayoría de, de las cooperativas escolares están eh, están siendo manejadas por pibes de entre 14 y 16 años. Uh -huh. Así que eso va a ser hoy el, el anuncio para la actividad del lunes. Bien, bueno, excelente. Le vamos a dar cobertura eh, con vos, Mauro, ahí presente. Eh, en vamos esta a ver ocasión. lo que hacemos. Dale. Eh, Nos reencontramos luego. Dale, pali. Dale. Hasta luego. Bien, pasaba a nuestro cronista de exteriores Mauro Mont.